Hola, bienvenidos y bienvenidas a o u t Show. Este es el programa número 26 del año. Mi nombre es Nacho y los acompañé esta tarde. Estoy conduciendo con Mechi. ¿Cómo estás, Mechi? Muy bien. ¿Vos cómo estás? Excelente. Qué bueno. Me dijeron que andan medio agrandados con objetos nuevos. Puede ser. <risa> Te queda bien igual, ¿eh? En el primer bloque también está la PAME. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Bienvenida. También está Flor. ¿No me chay, todo bien? Bien. ¿Vos? Bien. También está c a m i Luis Guillermo, que anda un poquito Hola, lejos. Y Abelardo, que como siempre nos acompaña y nos hace el aguante todos los miércoles. Hoy es 20, miércoles 23 de noviembre y como siempre nos encontramos d e las 16:30 hasta las 17:30 por Radio u c h a d a Roma 107.1. Quería decirte que es 20 de noviembre. <risa> Yo Creo que la gente va a ir al almanaque a buscar 23 de noviembre. <risas> También l o pueden encontrar en Instagram, que como siempre subimos las consignas del día para que vayan siguiendo las historias y que vayan respondiendo. Arrancando con este programa, llega Pame que nos va a presentar su columna de efemérides. Bien, gracias por la presentación. No voy a hablar del día de hoy, ¿sí? que, que bueno, sería el, el feriado, pero bueno, pasó a l lunes. Sí. sí, Porque ya todos sabemos la historia de la soberanía. Nos pareció algo más interesante de mañana, 21 de noviembre. Es el Día Mundial del Saludo, como elemento básico y fundamental en la comunicación entre las personas. ¿Sí? La palabra saludo proviene del latín salutare, derivado de saluz, salud, salud. Es por ello que saludar implica desearle salud a la otra persona. El saludo no es solo un hábito entre humanos, sino también que los animales se saludan a través del olfato,、eh, se se olfa mueven, la mueven la colita, todo su lenguaje corporal, se olfatean, se lamen、uh -huh. también.、Eh, la expresión de saludo más universal, la, la más popular, es un hola, ¿sí? el simple hola. Y también usamos otras frases como buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, también el, el contacto corporal es considerado como una expresión de saludo a través del apretón de manos, un abrazo o un beso. Y bueno, y les traje,、eh, así como novedad,、eh, los diferentes saludos que tenemos en distintas partes del mundo.、Eh, bueno, por ejemplo, en América se acostumbra a dar un beso en la mejilla, en España, Italia y varios países de Europa se suele dar、eh, dos besos, uno en cada mejilla. En Rusia, que nos pareció muy interesante y muy gracioso también.、Sí, eh, que la gente está dispuesta a llevarla adelante. Claro, sí, y que, y que empleen todo ese tiempo en saludarse. Bueno, en Rusia、eh, se dan entre 3 a 6 besos. Te... Qué locura. Y、sí, la locura? verdad, porque imagínate el tiempo, qué sé yo, no sé. Es como una cosa un poco más. Y casi, yo te diría.、Y、mirá, si no le quieres dar un beso, o le t e n e s que dar seis.、Y、un montón. Bueno, después en Oceanía, la cultura maorí se saluda mediante el roce de narices.、Eh, después en Oriente se estrechan las manos inclinando la cabeza. Es el típico saludo japonés,、Uy. chino, bueno, de esa parte del mundo. En el Tíbet, las personas sacan la lengua para demostrar que no son la reencarnación de un temible rey que tenía la lengua negra. Entonces, bueno, para dar,、eh, para dar seguridad y saludar a, a las personas, muestran su lengua. Y en la India, se presionan las dos palmas a la altura del corazón y se pronuncia la palabra Namaste, que es muy conocida. Sí, es muy conocida. Es, es conocida, sí, ha bueno, llegado a estas partes del mundo. En, en ese caso, bueno, mi hermano que hace yoga. Eh, vacía, pero sigue yendo así, tipo、eh, cursos、Encuentros. así. Y su, su sueño es irse a Turquía, porque él, él iba. No sé si conocen donde hacen yoga, ahí en primero de mayo, y ahí entre La Rioja y, y Catamarca estaba el centro cultural de yoga.、Ajá. Que, o sea, que la profesora de él. Todos los años viaja a Turquía y. ¿Y s era la India? Es la India. Es la India. Pero bueno, se saludan. Por a h Igual. Sí.、Eh, igual y bueno, mi hermano con... tiene los b u d a tiene todas esas cosas y hay veces que vos, vos lo escuchás que está.、Eh... No sé, predicando, viste, como ella dice, a, a, como dice. Namaste. La, namaste, así. m u y bien, y que es como una forma, ya hablamos con la p a m e también, que es como una forma de agradecer, de agradecer. esto, de inclinar el cuerpo, de mostrar agradecimiento y、Muy、demás.、Gratitud. Es como v i v e r a s p o s i t i v a s Claro. Así que bueno, ahora pienso que para terminar tu columna te voy a despedir con muchos saludos, como que tengas un buen día. Hola gracias, compa. Gracias por haber venido.、Uh -huh. Adiós, <risa> hasta luego. <risa> Bueno. Nos vemos. c h a <risa> u c h a u c h a u c h a u que Camila nos trae las noticias de la semana. ¿Qué pasó, Camila? En Santa Fe y en Santo Tomé, hasta el lunes 25 de noviembre, quedará cerrado totalmente el p u e n t e c a r r e t e r o En el tramo final de los arreglos, después de esta fecha, se espera. La rehabilitación se debe utilizar la autopista Santa Fe-Rosario. Bien, así que hasta el lunes 25 de noviembre el puente carretero está totalmente cerrado. No puede pasar nadie. ¿Y cuál es el camino alternativo que se usa para venir a Santa Fe si sos de Santoto? Por, el, por la autopista. Por la autopista de Santa Fe-Rosario. Perfecto. ¿Qué más tenés? ¿Visten que ganó Argentina? ¿sí? Ganó Argentina, sí. Vimos. Bueno, hablando del partido de Argentina. ¿Qué tenés para contarnos? No, fue una locura. La verdad, que no. El, el pibe este que se fue de, creo que de Boca, Pibito, jugó de central, lo vi muy bien.、Eh... Hay futuro entonces. Es que también decían los, los, los, los comentaristas que, o sea, que Boca lo dejó, jugó tres partidos en Boca y ya lo vendieron. Ah, ya,、claro. lo vieron enseguida entonces.、Eh, y después, bueno, también estuvo bien.、Eh, Montiel se lesionó.、Eh, parece ser un desgarro en el i s q u i o Y bueno, después, bueno, está Talia Fico que sí, con el problema en el hombro. Y bueno, el mediocampo la verdad que la rompió en z o Fernández, Messi.、Eh, y el gol más esperado fue que Julián Álvarez, que jugaba de extremo izquierdo, se mete en diagonal. Messi viene en diagonal, se mete. Cuando le da el pase a Julián Álvarez, se mete dentro del área. Y yo no sé cómo haces.、Eh, es, es el goar, porque tenía uno, cuatro. <risa> dos, tres, cuatro, Y el pibe. El, No se c u m g a u s o el pie. Bueno, son 20 años, m á s Y después tanto, el t i j e r a z o d e gol de Lautaro、30. Martínez. No, Fenomenal. Fenomenal. Aunque dijeron que no jugó tan bien. No. No, no, no jugó. Bueno, pero por ahí, como esas,、eh, esas destrezas personales claro, individuales, o sea, salvaron、claro. el partido, como cuenta Nacho. Sin dudas. Pero sin como dudas. equipo, quizás、eh, el gol esperábamos de, más. El gol de Lautaro m a r t í n Martín, sí, sí, sí. Un solo gol, entonces, Camila. Muy bien. Muy bien. ¿Tenés una última noticia?、Eh, sí. Rescataron los monos Caralla, Huraca y Yacaré. Y están siendo atendidos en la granja de Esmeralda. Especialistas están realizando evaluaciones. Para reintroducir la especie a su aviso natural. e s Bien, dice que hay un convenio entre la provincia de Mendoza y el Eco Parque de Mendoza y la Granja de la Esmeralda y que estaban como rescatando a estos animales y le estaban haciendo del evaluaciones. Del Eco Parque de Mendoza. Del Eco Parque de Mendoza, le estaban haciendo evaluaciones y la idea es después reintroducirlos, ¿no? Sí. Ahora qué loco, porque o sea, la Granja de la Esmeralda se había venido abajo. Sí, pero、eh... la Granja de la Esmeralda tiene como toda esta. Después de que estuvo cerrada y un montón de tiempo, tiene toda esta parte de reintroducción de especies. En un momento estaba lo que se llamaba Proyecto Yacaré,、uh -huh. que tenía los yacarés, los recuperaba, los devolvía a su hábitat. En una época m a b í o que vendían la carne porque había un montón. Eh, pero viene, me parece que con esta idea de, de ser como estos parques de cuidado y de reintroducción de especies. Ya los para que se produzca la naturaleza. Claro, ya los zoológicos no son como antes, sino que tienen más esta función de bueno De criar y cuidar animales para después poder、uh -huh. devolverlos a.、Ayudar、a ser al mundo animal. Exacto. Yo、eh, cerca de ahí, del parque de l a s h á b i t e s de los animales.、Uh -huh. Ahí cerca vive mi amigo. Ah, mira. Un amigo que conocemos mucho, Martínez Robledo Canteca. l e m a n d a m o saludos s por él porque es hincha de Colón. Hincha de Colón, le mandamos、sí. saludos. Debe ser que de, él debe ir a la Granja de la Esmeralda. Sí, cerca、más? de ahí. ¿Sí? Vive cerca. Muy bien. Bueno, gracias, Cami, por、Buenas. toda la información. Siguiendo con el programa, llega Flor、yo. con la consigna del día. l o n t a n o s Me estoy que h a b l a n d en la PAM de t e m a de efemérides.、Sí. Y yo tengo u n temas, ¿y cómo te, te、eh, saludo preferido? Bien, hoy la PAM me dijo que mañana es el día del saludo. Y vos nos estás preguntando cuál es tu saludo preferido. Hay unos.、Bueno, ¿El tuyo cuál es? En una e s mi escuela, cuando entramos, uno le daba m s a l u d o s como e l choque puño o s a l u d o、sí. así. O saludo así y, y, y, y abrazo. Bien, ¿te gusta más? No tanto el beso, sino en las manos、sí. o el puño. Sí, mejor.、Así. Bien. ¿Cami, vos tenés un saludo、no. preferido? Ninguna. No. ¿Preferís no saludar a nadie? Ni un beso. Yo saludo con besos. así:、ah, mejilla, besito, hola, buen día, buenas tardes. Depende de la situación. Sí. Pero bueno, por lo general, mi, mi saludo habitual es un、sí. beso en la mejilla. Bien. Viste que hay personas que no les gusta, entonces、no. llegan a un lugar y saludan como en general, sí, muy sí. amablemente, pero sin contacto físico. Sí. Si no a s í un hola, ¿cómo están todos? Sí. Es, es válido también. Como Santi. Santi le da beso、sí, a todas l a s personas. Sí,、no, me gusta.、Vale. Hay que encontrar el punto medio entre no ser muy invasivo y no quedar como un mala onda. Sí. Bueno, mi saludo de chico, que era con, con, cuando vivía de chico, era común y corriente. h a e r dar la mano y hacer, viste, como las pulsadas de dedo.、Ah, s、sí. Entonces, el que ganaba era como el saludo, algo así,、Ajá. medio raro. Yo creo que doy bastantes abrazos y también me gusta chocar las, las manos, como. Ahí. Y el puño. Palma y puño, lo acabamos de hacer. Bueno, directo y en vivo. Vieron que el puño ganó como protagonismo a partir de la pandemia. Sí.、Eh, sí, yo antes nunca usaba el, el puño como saludo y ahora lo sigo usando u a n d o Es、cuando. verdad, es verdad. Una costumbre. Una costumbre. Es así. Bueno, para cerrar este primer bloque, nos vamos a ir con la canción de Callejeros, Creo. Con más alegría y listos para continuar el programa. Comenzamos este segundo bloque de, con compañía de María. ¿Cómo estás, María? Yo bien, y vos, Nacho. Muy bien, con Juaco, ¿cómo estás, Juaco? Bien, e x c e l e n t e y con la más querida, la AUS. Bien, Ando, Nacho, ¿vó? Muy bien, por suerte. Bueno, para dar inicio a este segundo bloque, María nos va a compartir su columna de noticias fascinantes. ¿Qué nos trajiste para hoy? Muy buenas tardes, mis queridos oyentes. Para el día de hoy, en Noticias f a s c i n a n t e les traje la leyenda del palo borracho. La leyenda cuenta que en una antigua tribu de la selva vivía una jovencita muy bonita, a la cual codiciaban todos los hombres, pero ella solo amaba a un gran guerrero. Hasta que cierto día la tribu entró en guerra. Y él partió a la guerra. Y ella, que, y ella quedó sola, pro, prometiéndole amor eterno. Pasó mucho tiempo y los guerreros no volvían. Mucho tiempo después se supo que ya no lo harían. Perdió su amor, la joven cerró todo sentimiento y se negó a todo enamorar. Una tarde fue a la selva muy triste para dejarse morir. Así la encontraron unos cazadores que andaban por allí, muerta entre los yuyales. Al querer alzarla para llevarla al pueblo, observaron que sus brazos comenzaban a crecer ramas y que su cabeza se convertía en un tronco y de sus dedos florecieron flores blancas. Unos días, después la encontraron, unos días después encontraron a la joven convertida en un árbol. Las flores blancas se habían tornado rosadas. Comenta que esas flores blancas lo eran por las lágrimas derramadas por la partida de su modo y que se tornaban rosadas por la sangre derramada por el valiente guerrero. Bastante triste la historia, ¿no? Un poco melancólica. Una historia de, de amor y melancolía. Sí. Yo、Ay. le pregunto a los oyentes o a los chicos que, que escuchan la radio: ¿quién no ha pinchado un millón de veces la pelota contra el palo borracho? Sí. ¿Y las ruedas de los autos? o h También. Así que bueno, ahí nos trajiste una historia un poco triste, una leyenda.、Uh -huh. Una leyenda de amor. Bueno, muchas gracias, María. No, gracias. Padre, me crio yo t e m b i é Segundo bloque, Joaquín y Nacho nos van a presentar la columna de fútbol argentino. Bien, Joaquín, ¿de qué club nos vas a hablar hoy? Club de a n d o Silvi. ¿Cuándo se fundó el club? 29 de marzo de 1913. ¿Dónde está el club? El Mar del Plata. ¿Y el técnico actual? Roberto y l l a n a ¿Qué futbolista famoso conoces? Ezequiel Ceballos Facundo de Llano. ¿Y el color de la camiseta? m e d e y amarilla. ¿Y cuál es el rival de Aldo c i v i Alvarado. ¿Y el apodo? Tiburón. Trayendo a esto que viene hablando de a l d o s i i a l d o s i dio un golpe, subió primera.、Eh, el tiburón venció 2 a 0 a San Martín de Tucumán en la final de la Nacional y regresó a la Liga Profesional Argentina. Muy bien, muy bien a l d o s i i entonces, elegiste muy bien. También a l d o s i i que comentaba el arquero. Tiene cuarenta y pico de años, me hace a, a, a acordar a una leyenda que es g i a n l i g i Buffon,、Ajá. que era un arquero que jugó en Italia y todas esas cosas, pero se retiró a los cuarenta seis años. No me digas. Y jugaba en la Juventus, jugó Champion, todo. Entonces me hace recordar, tipo, viste, como la gente grande que quiere seguir、sí. jugando, tipo Messi. e s c u c h a y c h i l a ver, no era grande también. Pero no jugó en un club tan. Bueno. Pero estamos hablando de fútbol argentino. Pero no va a comparar a Gianneggy Buffon con, con Chilaver. No, no, sí, solo era una pregunta para saber a qué edad se había retirado Chilaver. ¿Vos sabías que Gianneggy Buffon, viste, a Roberto Carlos? ¿Te suena?、Ajá. Era el, el que le pegaba más p o t e n c i a a la pelota. Gianneggy Buffon era el único arquero que le tapaba los tiros libres con esa potencia.、Mm. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Gracias, no, Nacho.、Bien. No, n、no. a d a Las Recetas de a g u s contanos qué receta buscaste y preparaste para hoy. Arroz con leche t r a d i c i o n a l y dicen que es exquisito. No sé, eso dicen. Te escuchamos. Es súper fácil de hacer y con muy pocos ingredientes para el desayuno, merienda y p o r q u é no una cena. Yo comí arroz hablando de arroz y s í <ríe> paso a paso en una ollita ponemos la leche. El arroz, el azúcar, la cáscara de naranja y la esencia de vainilla. Y dejamos hervir unos 15 minutos. Una vez cocido el arroz, retiramos del fuego. Así se hace el arroz, q u e r i i o Bien, el arroz con leche. Entonces tenemos que estar atentas a que cuando se c o c i n e el arroz, lo sacamos del fuego.、Uh -huh. Y servimos. Yo le agregué una cuchara de dulce de leche, delicioso, obviamente, o、oh, canela exquisita. Perfecto. O sea que cada uno puede agregarle、uh -huh. las cositas que quiera. Claro, la canela es como una angustia. Ajá. Pero como vos decís, en la ollita、uh -huh. se pone entonces la leche, el arroz, el azúcar. El dulce de leche es op opcional, pues. Opcional. La cascarita de naranja y lo dejamos cocinar hasta que esté、uh -huh. el arroz listo. 15 minutos, más、uh -huh. o menos. Más o menos 15 minutos. Yo recuerdo de chico, mi mamá, todas las noches no, no cenábamos. A mí tomábamos le. De... Como es,、eh, ¿cómo dice la receta?、No、dice? Arroz con leche. Arroz con leche. Arroz con leche. Y, y a mí, como que no me gustaba, y después empecé, empecé hasta que le echaba azúcar y el tucorante, pero líquido.、Oh, no. y, me, y me empezó a gustar, me empezó a gustar, y después, creo que a los 12 años. ¿Y de... no te gustó más? No, no es que no me gustó más. Dejé de tomar y hace un montón. No sé si hoy en día lo probaría lo、bueno. y te diría es rico. Yo creo que a partir de esta receta es la oportunidad para que vuelvas a cocinarlo y que no lo cocine tu mamá, que lo cocines vos. Y、claro. también hay, como, hay una receta de compotas de, nara, de peras que hacía mi abuela. Ay, Así, la puedes、sí. traer después.、Sí. Si quieres, para la próxima vez te escuchamos. A mí me encanta la compota también. ¿Tenemos una canción preparada para terminar? Sí. Antes de irnos、uh -huh. al segundo b l o e les presentamos el tema musical Ando, Ganas de los Piojos.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 El tercer bloque de este programa de radio nacido en Santa Fe llamado Ushow, que también nos va a acompañar de nuevo. Flor,、bueno, no, ¿todo bien por ahí? Y, y Lautarito, ¿cómo estás, Lautarito? Todo bien, ¿ustedes cómo lo pasaron el fin de Yo, excelente.、No、yo,、sé. en casa. Ay, fue un s u p e r fin de larguísimo. Sí, e e el, el lunes. Los santafesinos y las santafesinas tuvimos el viernes también. Sí, el viernes sí. Sí, estuvo muy bien el fin de semana. Sí, lindo. Ahora Nacho, ¿nos traes un par de eventos, música, fiestitas para este fin de semana?、Eh, sí, últimas entradas para Andrés Calamar. ¿Cuándo es? El show será mañana, jueves 21 de noviembre, a las 21 horas, en la Estación Belgrano. Las últimas entradas estarán a la venta en la boletería de Tribus, Club de Arte, solo en efectivo y a través de w w w .entralla.com.ar Una vez agotada la preventa. Bien. Y después los Sid Raga y los Espíritus en una noche única. Sid Raga y los Espíritus se, presenta se presentarán en Hub el viernes 22 de noviembre a las 21 horas. Las entradas las pueden adquirirse en la boletería de Hub y Tribus a través de Ticketway. Y el octavo cumpleaños de Demos. Bien. Pasada 23 de、eh, l 11 a las 23:30 horas, Demos celebra 8 años de cultura y taller, capacitaciones, campañas solidarias y de muchas propuestas más que pasaron por Demos. Te invitamos a festejar este nuevo aniversario, como lo mejor lo sabemos hacer, bailando y rodeado de arte, Demos. Comunidad Cultural Emergente, 9 de julio 2239. Entrada libre y gratuita, pero de capacidad limitada. Saca tu ticket en www.bestline.com o en el link de nuestro perfil. Bien, el perfil de Instagram de Demos.、Sí. Así que esa es más una fiestita. Yo vi que en la publicación iba a haber DJs y algunas cosas así. Capaz que s、sí, una fiesta, fiesta. Con entrada gratis, pero hay que sacar la entrada necesariamente. Porque tiene un espacio recartado. Muy bien, muchas gracias, Nacho. No, de nada. Bloque, tenemos la sección cine. Flor nos presenta una película para ver en el cine. ¿Qué película nos trajiste? No, mi a m o vio una parte、eh, trailer.、Sí. Se llama Gladiador 2. Gladiador 2,、sí. sangre, lucha y Roma. A e arena, arena, a de arena, sangre, lucha y arena.、Sí. Luego de 24 años de espera, muy pronto se estrenará la secuela de Gladiador. La nueva película conserva a su director, Scott, pero al transcurrir varias décadas después de la primera entrega protagonizada por Russell c r o w e quien se llevó el Oscar a mejor actor por su interpretación de Maximus, el gladiador del título, cuenta con un nuevo elenco encabezado por Paul Mezcal, Pedro Pascal y Densen Washington. La producción acaba de dar un adelanto sobre la trama y reveló las primeras imágenes de la película que tiene fecha de estreno en la Argentina para el 20 de noviembre, o sea, hoy. hoy. La historia de Gladiador 2 tendrá lugar más de, de 20 años después de los eventos de la película. Original. ¿Y s e g u i r á Seguirá de un Lucio ahora es adulto mientras asume el legado de Máximo. Bien, así que Lucio, que es el hijo, viene siguiendo el legado de Máximo.、Sí. Años después de ver la muerte de Máximo a mano de su tío, Lucio se ve por. A entrar en, en el Coliseo tras ser testigo de la conquista de su hogar por parte de los emperadores que dirigen de Roma con puño de hierro. Bien, no sé qué significa puño de hierro,、eh, como una anarquía, así como mucho poder, con guerra. Con un corazón lleno de, de fuerza y el futuro del imperio de, en juego, de Lucio debe ir a su pasado en busca de la fuerza y el honor que devuelvan al pueblo la gloria perdida de Roma. Así que Lucio va a ser quien recupere la fuerza y el honor de Roma.、Sí. Las películas ya e s t á en Cine Hoy. Bien. En, en el Zombie La Rivera. Tienes que entrar a la página y ver los horarios. Bien, eso es algo que haces vos generalmente. Te fijás qué horarios hay. Hay varios horarios para esta、sí. película. Muy bien. Voy a ver. Bueno, hablando de que la de ahora era mi película preferida de chico. ¿Cómo, ¿Cómo lloré? ¿Cómo sigo llorando cada vez que la veo? Fuerte, ¿Cómo? terrible. Nada, f o r m o s o Yo la llevé con mi papá. Me acuerdo que mi papá se acostaba en el piso y yo me tiraba arriba de él y estábamos así. a Costadito mirando la película. ¿Viste en los televisores antes?、Uh -huh. Nada, era una locura. Yo creo que Gladiador y Batman f u e las películas、sí. que más veces vi. Y la siguen dando en la tele,、sí. a pesar de tantos años que, que se estrenó, la siguen pasando y yo creo que somos muchos las que, los que la miramos.、Sí. Porque es un peliculón. peliculón. Es para llorar, en realidad. ¿Y、Pero、Esparta? También, buenísima, también. 300. Batman también. Sí, es Batman、bueno. es buenísima, es buenísima. Mi película favorita. t a b i g u a l Bueno, muy linda esta sección de cine. Muchas gracias, Flor. En á n g u o Tata Martino ya no es el t é c n i c o del Inter de Miami. Luego de los rumores, la separación de Duki y Emilia junto en Miami. Emilia anunció que será parte de la banda sonora de Moana II. Franco Colapinto y la China j u á r e z paseando por Madrid. Nació Pino, el hijo de c a n d e Letrano. Pampita visitó a Susari y confirmó que está conociendo un nuevo amor. Nació Lucy, la hija del c o t i Los Melos. Paco Moroso cayó del escenario en pleno show y terminó internado. o Continuamos con nuestro programa de Radio d Ucho c y ahora Lautaro nos trae la columna de espectáculos. ¿Quién e s trajiste para ir interesante? s Cándole de Buena Dada e y, Ma y Mauro Ricardi c confirmaron que Mauro no está contento y sus hijas se la van a llevar a Turquía. ¿Por q u e Hubo escándalo de Guananara, le dijo que se fuera del apartamento. Hubo quilombo, que se fuera de la casa del apartamento. Denuncia va, denuncia viene. Sí, sí fue una denuncia a Guananara y dice que se vaya del apartamento. Que, o sea, que el departamento es de él, pero que... Guananara decía que el departamento era del a p a o Sí, el departamento es de él, pero dice que se vaya de la casa del apartamento. Claro. Así que. También para la gente que, que le intriga estas cosas, busquen en Instagram. Que está el e í d o o f i l t r a d o donde Elegante cantando en un escenario aparece b a n d a n a r i y se dan un beso. ¿Y qué tiene que ver? Están hablando b a n d a n a r i y Cardi. Ah, está bien, está bien. ¿Qué otro chimento nos trajiste? Y confirmaron la ruptura entre m i l i a h e r m é b e z y Duki. ¿Está confirmada? Está confirmado, sí, está chequeado. Y el dinero del cantar de artista con Lula. Intercambio. Bien. Del artista con Lula. Bien, así que es una información, hoy teníamos duda. Es, ¿eh? no es. El fin de semana s u b i e r o n fotos que estaban juntos, después、sí. que no, después que sí. Está chequeado. Está chequeado, está confirmado. Miren que cuando él trajo la noticia del flequillo de Pampita, después ocurrió lo que él anticipó. Yo lo cuestioné. Yo me acuerdo de yo eso. Yo confío en la fuente de Lautaro. Sí, sí, sí. Cuando ahí ya hay un flequillo, y separación. <risa> ¿Y Emilia ya tiene el flequillo cortado? Habría que ver eso. No,、mm. todavía no.、Y、me parece que sí, un c o r t o Pronto. Las... Esperemos. Vamos a、eh, Va, tener un nuevo novio seguro. Yo creo que. Desembocando todo esto, la separación de d u k i y Emilia, yo sigo. ¿Viste, el streamer? Los、sí. streamers Twitch y esas cosas. No sé si te suena c o s c u ¿No? Yo sí. Bueno, Cosco es,、eh, es un streamer que, que invita a cantantes.、Sí. Eran amigos cuando estaba todo eso del freestyle y esas cosas. Y después, bueno, d u k i empezó a cantar y se h i z famoso. Entonces, él es muy conocido en l Argentina. a、eh, Y una vez lo invitó a, a Ducky ahí en Nor Delta. Y le dice. Dice que, que, estar,、eh, que estaba medio cansado porque o sea, no se veían nunca. Estaban、eh, comentaba: hace yo a las 3 de la mañana, se levantaba a baile, se levantaba al gimnasio. O sea que no se veían mucho. Para mí, tantas cosas que no. Vos decís que no tienen tiempo para noviar. Exactamente. Mucho trabajo, capaz. Demasiadas responsabilidades. Yo quiero, yo quiero decir que esta ruptura me causó mucho dolor. ¿Te hizo mal? Sí, porque me g u s t a b a mucho esta pareja. ¿Vos apostabas Dejé de confiar en el amor. Después de esta Ay, ruptura,、sí. no pierdas las esperanzas. Y pasa que viste, me caían bien los dos y、sí. se me caen dos ídolos. Pero bueno, lo superaré. Sí, sí, vas a estar bien. Y se vieron algunos videos paseando bueno, China Sol en Madrid con Franco con la pita. a、no. l o s videos. Que está de novia, espero que el pobre chico no le rompa el corazón a China Sol es porque es la ideal. Que la China Sol no le rompa el corazón a Colapinto,、sí, claro. o que Colapinto no le rompa y la no la China... le el corazón. No le rompa el corazón a China Sol porque es mantener, rompe c o r a z ó n e l marido. ¿eh? o uno... v u e d e s decir que rompe c o r a z ó n e s China s o e Sí, rompe. Ahora que la pareja siga bien, que no t e pelea ni nada. Porque si le rompe corazón a China, solo u á se pelean, no se s e p a n c o m el gorro de A mí me dijeron que la China Suárez siempre está con el hombre del momento. Pero ¿no? siempre hubo gorro, tú desapareces. i Colapinto es el hombre del momento. Y el, el joven hombre del de momento. Y el hombre del momento. <risas> <a> la <risa> que lo disfruten y que sigan juntos la pareja. Si no, no, si no funciona, va a funcionar. Si no, no. Ya está. Bueno,、ah, hablando de e s e v i d e o filtrados de、sí. Colapinto y la China Suárez. Sí. Eh, bueno, entra a la casa de Cola Pinto, la china Suárez, hable. El, el, dice, fue un cago de risa porque yo me caí de risa. Y abrió、es? la ladera y dice: La china Suárez, no puede ser que no tengas nada en la ladera vacía, una manzana y una botella de agua y leo. O le mi ladera, me siento Cola Pinto, <risa> salvando las distancias. Y, y la china Suárez le dice: ¿Vos q u e comes? No, me pido, total, tengo plata.、Sí. La que puede, puede. Y la que no critica. Muy bien, muchísimas gracias por、de、esta、nada. sección de Chimentos. De nada. Cerramos este Cerramos. último Cerramos. bloque con la canción de Miranda Conchano, Mentía. Digámoslo y que se sienta la piel. Aquella noche nada salió muy bien. Quisiste dar un paseo con él. Que mana ideas, a l v o donde yo esté. No nos tenemos ni un poco de amor. y listos p a r a c o n t i n u a r programa. el Ahora con. Hola Nacho, gracias. Hola, soy Guille, el chico del clima. Para miércoles, jueves y viernes se esperan días parcialmente n u b l a d o con aumento de temperatura llegando hasta. Los 31 grados. Para el fin de semana tendremos día con algunas nubes y máxima de hasta 35 grados. Calor. Fin de、sí. semana caluroso, pero con algunas nubes. ¿Y cómo empieza la semana que viene? La semana que viene inicia con lluvia. Así que lunes con Paraguita y piloto. Perfecto. Comienzo de semana, p a r a g u a piloto, pero hasta el fin de semana, calor, nubes, sol, pero no hay lluvias entonces. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias, Luis Guillermo. m Vamos a seguir con nuestra sección del de show de María. Sí. Vale. ¿Por qué los patos no tienen amigos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son antipáticos.、Oh. s <risa> Muy bien. ¿Trojiste otro? No.、Ah, siempre me quedo con ganas de un segundo chiste, me parece. Gracias, María. No, todos ustedes, mi querido oyente. Antes de despedirnos, sean los saludos. ¿Saludos a Escapar a Cairo? Sí. La familia, la gente. Sí. Se sigue escuchando en los radios. Sí, ¿le puedo mandar un saludito a Maxi?、Sí. Un saludito, Maxi. ¿Te amamos, Maxi? Te amamos, Maxi. Bueno, mandamos un saludo a todas las personas que nos están escuchando. escuchando. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Belardo, que nos viene aguantando.、Sí. A las familias.、Sí. A la dirección. A la PAME. A la PAME también. Un abrazo. Y a la Juli, que nos acompaña. Y a la Juli también. Y a la c a m i No te lo a e s mucho. Nos despedimos de este hermoso programa de edición Santa Fe y nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chao, chao! mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papafritas s y good show.